Tardes. Buenas tardes, llegamos ¿Qué te pareció el Tiburón Morales? Genial, tu el. recomendación me pareció Magnífica ver, el, el pelotero de los granjeros de Camagüey Les vamos a poner ahí el, el videíto El día de mañana para que lo vean eh, Es un cantante Que no parece cantante Parece que es de los que se subió así En el momento porque le gusta cantar Y le gustó el grupo y dijo yo canto esa Pero esa voz es tremenda. Él era un pelotero profesional en la isla de Cuba, de la liga mayor. En Cuba el béisbol es el deporte nacional. Sí. Entonces en, en los ratitos sí que tenían pachanca, los pues, que canta el tiburón Morales. Entonces Adalberto Álvarez, el líder de Son 14, dijo, oye ese cuate... Qué voz. súper muy particular. Sí, sí, muy sí. peculiar, ¿no? Entonces sí. ahí fue donde el Tiburón Morales está ligado íntimamente a Son 14 de Cuba. No, y, a, y aparte, eh, esa forma en la que lo disfruta, ¿no? Sí. Que parece cantante profesional. Sí. Eso a mí me encantó. Ahí se los vamos a, a poner en la página mañana para que lo vean. Y les va a encantar, van de a hecho esa, esa melodía más. es original de Pi del Conte Rodríguez. Sí, es un, un homenaje. Con Johnny Pacheco. Sí, es un homenaje. De hecho, así lo tomaron en. en En cuenta como un homenaje a él, eh, así, tal cual él así lo expresa. Entonces, pues, qué bueno que le gustó, maestro, era una sorpresilla. Gracias, agradece. Ahí le pedimos al Chac y fue nuestro cómplice. Ah, sí. Me consta que fue sorpresa, porque sí, de que llegaron y... A, a ver, ¿y quién ti. es esa voz, Buena. maestro? Esa voz que nos acompaña el día de hoy. Que nos... misterio, misterio. El misterio se le va a desvelar. <risa> no, a, a desvelar, desvelar, no. a develar el, el velo de Isis. Sí. Bueno, rato vamos a hablar de ISIS y de los. ya tenemos una sorpresa también para ellos. Sí, le vamos a y dar es, chance a George es que, un... que llegue, instale todo el, el negocio. y Ojalá que ya nos esté escuchando, ya le mandamos mensajito y pues bueno. Nuestro invitado es eh, Francisco Cuevas, que es abogado de profesión pero apasionado de la ciudad. Sí, que ya habías estado con nosotros sí, algunas ya, veces. Ya, gracias. Eh, gracias por volverme a invitar y aquí eh, dicho soy yo de de compartir esto y escuchar eh, selecciones ¿tienes musicales. Una, un movimiento o un proyecto que se llama? Se llama Ciudades Caminables. Caminables. Sí, este, es, eh, es como el paraguas en el que busco cubrir todos los diferentes proyectos e iniciativas Pues que a final de cuentas se, se suman por, por una constante de la ciudad y, y el entorno urbano y las conexiones que genera la gente, ¿no? Con ese lugar entre las personas y con formas de conocimiento, ¿no? Como la lectura, el baile. El baile. Oye, que y que últimamente yo me he vuelto tu fan porque de unos meses para acá te ha dado por andar caminando ahí por algunas calles ah. y de repente que te encuentras algo hermoso para tu vista, lo compartes con todos los demás, tomas una foto y la publicas en Facebook. ¿Y qué fotos tan bonitas Dame, has gracias. puesto? Ah, pues es, la, es la aplicación, sí, ahora sí. sí que ¿no? Y, y, y es este, la magia. Que es que la foto está, y el teléfono, está, ¿no? Está, Sí, no, pues no, ese, claro el, los no. filtros ahí que nunca lo había usado y siempre así como que consideraba que era súper difícil o así como que nunca me iba a decidir qué subir, pero fue a raíz de como que se materializó como tal este proyecto de ciudades caminables que antes había tenido otros nombres o otras formas de expresarse uh -huh. donde ya tuvo un nombre, tuvo una identidad ahorita también una amiga me está ayudando con las redes que es Ay, quien trae súper activo ese rollo y no, mis respetos para... ¿Cómo se llama? Isa, ¿Mándale saludos? Isabel, Isabel Malacara hola Isa, a ver si estás... de hecho ella me escribió así de hey, que chido que va a estar y cómo estuvo entonces este... Sí, super activa en escuchando. eso y pues también que me sugirió así como que ah, lo que subas Este etiqueta para subirlo, ¿no? Y compartirlo. Y que es básicamente ese como busco que sea ese mismo hilo conductor, ¿no? Lo que te encuentras caminando. Sí. Y que pueda ser para todos lados. ¿no? Tal vez ha quedado medio centrado en algunas zonas o como con un tema de pues, los árboles y cómo van cambiando. Y siempre he querido documentar eso, de ver en qué mes quedaba qué. Oh, y pues hermoso. ya está quedando, entonces sí, va a ser doble propósito. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama este último árbol que subiste el amarillo? ¿El de flores amarillas? Ah, ese es la primavera. Ah, ¿Pero así se llama el árbol? Sí, primavera. Ah, yo no sabía qué se llamaba. Oh, bueno. Yo creía no que te referías a la estación, fíjate. No, no, no, sí. Bueno, así el comúnmente primavera y seguro tiene sus otros dos o tres Ajá. nombres, pues el científico y donde venga o... Sí. Pero sí, muy comúnmente la primavera y... Le vamos a preguntar al experto, sí. a Guillermo Rodríguez, a ver si él sabe cómo se llama. Es que mira, como como dice Francisco, o sea, hiciste que las cosas sucedieran, o sea, lo pensaste y lo ejecutaste, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que le tomes la foto es porque es ese objeto que tú le tomas la foto, en este caso los árboles, es porque te están diciendo algo, ¿no? Y están allí, en ese en lugar. Y la ciudad, tú la puedes caminar y es, y eso va cambiando de acuerdo al, al temporal. Me supongo cuando llueva, pues la ciudad es otra, ¿no? Se pues prende en no diferentes tonos, ¿no? Claro, en diferentes tonos. Cuando hace frío, la ciudad ha ido aumentando el tráfico vehicular y, y, y se va cambiando el modo de vivirla, ¿no? De hecho, ahora con la pandemia, pues creo que la vamos a ver de otra manera, ¿no? Vamos a empezar a recordar cuál era nuestro nuestro día a día, ¿no? Nuestro... Los, lo que hasta medio Llegamos a extrañar, que luego ya nos va a volver a hartar ¿No? El tráfico que ya sí, está sí. Sí. Como antes y todo, pero Sí, como dices, y, y que a final de cuentas Es, pues yo lo subo No tanto para ver quién le pone, sino Para que la gente también lo suba Y es importante, me dijo Isa Que, dijera, o sea, es que, que las personas Suban lo que se encuentran sí. Y etiqueten a ciudades caminables Porque a final de cuentas es esa, Eso que te encuentras Al andar que no alcances a ver si vas a más de 10 kilómetros por hora, que no te encuentras o no te puedes detener a disfrutar unos segundos o unos minutos igual, así como que caminando sí le puedes dar una segunda vista, sí, ¿no? Claro. Una reflexión, o, Ay, me recuerda tal o, ah, órale, o qué rollo con esto, ¿no? Me encontré esta cosa bien loca y o vuelvo a pasar por aquí o el día que de tanto pasar luego encuentras algo diferente ya Eso le ya cambió. todas las flores, ¿Sí? o ya le salieron ah, más. Ya, ya cambió esto, ¿no? Ya. Fíjate que algo muy importante para mí, que hay, hay una diferencia en esto que tú estás comentando, que es pasar en un carro o pasar caminando. O en la bicicleta. O en la bicicleta. bicicleta es el claro. olfato. Sí. Para mí es algo muy importante, ¿no? Mi olfato es tremendamente eh, perceptivo. Entonces, si yo paso por un lugar donde hay un árbol, que quizás las flores están lejos de mí, pero yo aún así... Voy a intentar traerme ese aroma, y si voy uh -huh. en el carro, o quizá voy muy rápido en la bici, o voy muy rápido en la moto, no lo voy a poder hacer, sí. ¿no? Aunque quiera, pues mi nariz no da para tanto, ¿no? Sí. Entonces, qué importante de verdad es disfrutar las cosas cuando vas caminando, uh -huh. pero sobre todo voltear a ver. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre vamos en las prisas... O mirando el teléfono. Ajá. Ah, o, sí. ¡Ay, sí, que me robaron claro, el teléfono. Pues claro, claro, lo llevabas en la mano, ¿no? ¿Qué querías que hicieran? Ajá. Entonces, qué importante de verdad aprender a mirar lo que tenemos a nuestro alrededor y por dónde no, bueno. vamos. Uh -huh. Saber cuando. Hasta arreglaron la banqueta por la que siempre pasabas y, y estaba toda llena de hoyitos sí, y ya pasas y está parejita. y ¡Wow! Irle brincando entre piedra y piedra para no caerte la lava. ¡Exacto! Pero también, y lo que dices de los olores, no solo tal vez de las flores, sino, no sé, los frutales, ¿no? Así que, sí. temporada de guayaba... Te oh, das cuenta tí, que hay guayaba, sí, ¿no? Sí. Vas pasando y todas pisadas y dices, claro, a ver, aquí <risa> algo. Órale, ay, esa es la órale, sí, pues, entonces todos son de tronco bajito. Ay, por eso dicen eso de subirte a. Ah, sí, sí. Ah, ah, okay, ya entendí qué pedo, ¿no? Sí, sí, oh, te, Dios, mango, sí. te encuentras sí. unos mangos y dices así como que aquí hay un severo sí. un, un severo Prende. tiradero ah, de mangos. Okay. Oye, hasta volteas a ver si hay alguno que puedas rescatar, sí, no. ¿no? Y me lo llevo a la casa. Pues no, y todo eso, y pues va sí. marcando ahí parte de etapas, ¿no? Y, y estacionales y todos. Todos lo vemos y todos vemos alguna conexión o la percibimos, pero tal vez no la sensibilizamos. Exacto. ¿No? Y el no el, nos el, el show, ¿no? Así el estar viendo, tipo fue el show de las primaveras y ahorita ya es que el sol quemó todas las flores y ya están todas machitas y en el piso. Ajá. Oye, ¿y qué pasa? hay ay, mugrosos árboles, como tiran basura, ah, sí. ay, mejor deberíamos de cortarlos. Sí, en sí, lugar sí. de apreciar lo bueno, nos dedicamos a solo ver lo malo. Para eso sí somos Buenísimos, y hasta lo publicamos, ¿no? Sí. Mugre árbol, mira nada más que basurero. Ay, no. Pero bueno, oigan, pues yo les traje unas, unas frases. Dice, si has paseado por las pequeñas calles de un barrio céntrico de una gran ciudad, te habrás enfrentado con su mayor enemigo, el coche. El vehículo que dificulta la tranquilidad del viadante. Viandante, perdón. Cuando sus angostas aceras llegan al máximo de su capacidad, Con una sola persona antes yo recuerdo cuando era yo pequeña las banquetas eran más anchas y podíamos caminar dos personas tranquilamente y ahora es cierto uh -huh. se nos ha dado tan poca importancia a las personas que nos gusta caminar que vas tú solo y a veces hasta de ladito te tienes que hacer porque te dejaron tan angosta la banqueta que no cabes. Mm -hmm. Men menos va a caber una persona que le guste caminar bajo la lluvia con su paraguas, Ajá. pues no va a caber. Claro. Entonces sí es un problema porque estamos restando eh, espacio para los que nos gusta caminar mm -hmm. y le estamos dando mayor espacio a los carros. ¿no? que ya claro. lo platicábamos desde la vez anterior sí. Entonces se, se vuelve una bueno, la priorización, ¿no? pero es ahí la convergencia de varias cosas ¿no? de entre que si sí existen lineamientos de cómo debe ser una banqueta y cuestiones desde el derecho a la ciudad de que debe ser firme debe ser antiderrapante debe, no debe tener ninguna obstrucción debe de caber este, diferentes modalidades para pues, alguien que tiene una no silla sé, sí, no, de, de ruedas, o una carriola lo que sea, ¿no? uh -huh. una muleta Entonces, sí existen lineamientos, pero a la vez existe el, ah, ok, con lo mínimo que ponga, este, cumplo, ¿no? Entonces, pues ya es, ah, bueno, a hacer una banqueta que tal vez en algunos lugares sí no, da el lineamiento, con... uh -huh. pero va entrando en una curva y se hace chiquita y luego ¿Sí? ahí ya desaparece. Hasta y y desaparece, y claro. de, ah, Así como que no, pues ya no lo terminamos, pero pues medio así estábamos ahí dentro de una legalidad y así como que una onda del esfuerzo mínimo, casi casi es donde queda pues ya por la borda tanto la verdadera necesidad de que a ver si sí hay gente que tiene que caminar y no puede caminar sobre el acotamiento de la carretera claro, que es ahí periférico de López Mateos, hasta sí. que por fin hubo intervención de cómo así de dónde caminaba la gente y ya ahorita ya lo arreglaron, ¿no? Ah, sí sí. Bien. pero sí es onda de que ah, pues a ver si sí hay alineamientos y también eso permite que haya un esfuerzo mínimo, uh -huh. pero se olvida toda esta otra parte de La parte disfrutable, la parte funcional de un, un barrio caminable, una ciudad caminable o el efecto que tiene cuando este tipo de intervenciones viales que van eficientando los corredores y, y ponen un puente así a cinco pisos para que cruce la gente que es así como que no, nunca se van a subir, los claro. van a estarse cruzando, hacen esa mega solución y por lo que se gasta y el tiempo que toma el re, re, arreglar eso, pues ya se vuelve algo que deba de sostenerse por los siguientes años, ¿no? Fíjate que escuchándote... Y ya nunca ¿Se cuidó lo demás? Creo que también las autoridades han tomado, o es posible que hayan tomado estas decisiones, porque hubo un momento donde nos volvimos muy flojos, ¿no? O sea, salió eso de que, hoy hasta el Oxxo de la esquina vas en carro, sí, o sea, no sí, te quieres claro. bajar, ¿no? Como Vas a los tacos y dejas tu carro ahí. Justo en el puesto porque quieres que ahí te los den, ¿no? Claro. Aquí no hay como en la Ciudad de México, bueno, creo, esos esos lugares o esas plazas donde llegas en tu carro y salen los taqueros a, a atenderte, ¿no? Órale. O sea, aquí no hay, pero sí. lo queremos así, ¿no? Ay, es que ¿cómo crees que voy a caminar? Ay, es que ¿cómo voy a dejar el carro a una cuadra y qué tal si me lo roban? Uh -huh. Bueno, entonces nos volvimos flojos y las autoridades dijeron, bueno, entonces, sí, sí. ¿quieres prioridad para el carro? Sí. Adelante, Yo Necesito ¿no? una solución rápida, o bueno, así como a, un, a una distancia palpable y lograble, que son misma administración, uh -huh. donde te resuelva para una gran cantidad de movilidad, ¿no? Así eh, como sí. que te voy a poner tus ocho carriles, va, y me voy a endeudar y te lo voy a entregar y va a ser mi súper compromiso, nada no, más no te digo que al abrir los ocho carriles siempre llegas a ese punto donde... Al haber este, oferta. Va a llegar la demanda. Claro. Entonces, ya tenemos este vialidades de chocarriles. Pues, podemos comprar un chorro de carros. ¿no? Sí, y claro. eso pues, es boom económico. Que sirve en aspectos. Pero pues, ya nos deja atorados. Fíjate, ahorita Antes eh, te doy una pregunta. Que trae en la cabeza. En, en eso de las fotografías que está subiendo. Un ciudadano X. Si tiene la inquietud de decir. Mira yo me gusta caminar la ciudad. Y tomo fotos puede enviarlas con, con ustedes. Sí, completamente. Es, es el punto de, de que todos son urbanistas a su manera, ¿no? A cada quien le llama diferentes cosas de la calle. Alguien se fija en, en las plantas que ponen las casas en su patio y, ay, qué bonito se le dan los helechos a esa señora, ¿no? Ajá. O hay quienes les gusta, pues ya tal vez ver algo que si sí es... Arte urbana, ¿no? Ver murales y ver sí. Hasta... El mismo fantasmita pintado en diferentes Lugares y que dices, ah, es casi casi Puede ser una, una caminata Siguiéndolo, ¿no? Así sí. como que una serie ¿No? Así vas bajando hasta por esta Misma de... ¿Cuál es? es? libertad y luego se convierte Creo que es en esta misma, es... Si vas bajando, puedes ir viendo un, Una pintura de un flautista Ajá. Luego les mando Una foto de, de sí, los que hay no lo y, y si la bajas Puedes ver varios, así como que es casi, casi como un recorrido O sea, ¿no? te está pues Casi, casi, ¿no? <risa> sí. No va a ser ese, pero es como sí, que es. Y, y que sea onda de que, pues, lo que suban, ¿no? O lo que puede ser una intervención, o lo que lo que para ellos es la ciudad, uh -huh. ¿no? Y si se meten a las redes de ciudades caminables ahí, o en cada post siempre ponen, pues, el chiste es de que lo está para... Para hacerlos corresponsables, ¿no? Y que Ajá. estén ahí... Tal persona vio... Así como que... Quiso que todos pudiéramos ver este rollo, ¿no? Sí. Esta florecita que salió en el pavimento... En un lugar ahí más recóndito, ¿no? O sea, así como que lo que para cada quien tiene un significado. Sí. Y nos vamos a volver más sensibles. ¿Estás de acuerdo? Va vamos a saber exactamente... ¿Qué dañamos o qué no? Ha sucedido en estas eh, modificaciones que hacen... Donde de repente pasas y dices... Aquí había un árbol. Sí. No, y, y ya no está, porque la banqueta te la dejaron muy amplia, muy bonita, pero les estorbaba el, el árbol, y ¿no? Lo tiraron. Sí, sí, sí, Entonces dices, oh, no. Tiene que haber un equilibrio, entonces, si lo estamos fotografiando, uh -huh. todo se vuelve más sencillo. Queda ¿no? un una retrato historia? mínimo, ¿no? Así sí, que a claro. ver, aquí había unas parotas. Este. centenarias, ¿no? Y sí. ojalá sigan, pero pues, va a llegar el día donde se pues, enferma, se cae, se pudre. Sí. Y pues luego ya no quedó registro. y, y eso de. De que, Y hasta en este tiempo de, de encerrón y cuarentenazo, hasta seguro hubo mucha banda ahí que se pasó, pues se aprovechó del hecho de, ah, es pues un domingo en la mañana, Al cabo y contrato unos taladores y pum, pum, pum, nada más se ve ya para mediodía ya. Ya no está. Ya no había nada, ¿no? Y así sí. como que... Oh, órale, ¿no? Así como que... Sí, pues sí, quién sabe cierto. si la autoridad hubiera hecha, hecho algo, ¿no? Ah. En mis tiempos de clase supuestamente de, si lo persiguió. De lo hecho, sepa, fíjate que sí, ya. a mí sí me ha tocado ver da, ¿no? eh, dos ocasiones en, en estos grupos que suele estar uno en, en Facebook mm -hmm. y de repente la gente publica eh, Oigan, es que me levanté y mi árbol de mi casa, ya. que no es tu árbol, ¿no? A final de cuentas, sí. pero es mi árbol de mi casa y ya no está. Mm -hmm. El vecino, acusan siempre al vecino vino y lo podó porque le estorbaba la basura. Sí. Entonces, como dices, aprovecho que nadie me está viendo según yo y lo pues, quito, ¿no? Sí, ya he hecho el daño y pues le tiras a pues, lo barro bajo del tapete y, <risa> y, y sí. a ver no, si nadie se acuerda en el primer mes, sí. pues ya sí creo que la apuesta Poco y a poco lo quedó, voy ¿no? sacando, Ay, sí. Oigan, pues vamos a hacer un corte, vamos a ir a escuchar un patrocinador y una cancioncita más. Eh. Yo me di a la tarea de buscar canciones que tuvieran que ver con caminar, con bailar en la calle, mm. con problemas de la ciudad. Y sí nos encontramos ahí eh, tres que esperamos que te gusten mucho. La primera la canta Rubén Blades y se llama Caminando. Ah, está buena, está.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 Estamos no, no, de si vuelta. De ¿Sí? Maestro, yo quiero que todo el mundo sepa que, número uno, Francisco vino pues porque es de los chiqueados. Con la carencia, sí. Consent... Ándale, es ah, la creencia. Y número dos, pues porque Ciudades Caminables se vuelve oficialmente patrocinador de Amplio Radio sí. Entonces, ya saben que siempre nos encanta eh, estar haciendo proyectos juntos, nos encanta bailar juntos y platicar y comer y bueno, todo eso, ¿no? Que por cierto lo estábamos regañando porque él dice que parece que fue ayer que dejó de ir a bailar y no, <risa> ya sacamos pero las cuentas. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Exacto, y por cierto, vamos pero a leer sí. un saludo porque ya nos empezaron a llegar los saludos para Francisco. Marianita te manda un abrazo Gracias, y dice que saludos abrazo, alumno. Maestra. Y tenemos un, un otro saludo que lo vamos a dejar anónimo, pero dice... Saludos a Francisco de parte de su fan número uno. En mi opinión, el mejor bailador de la academia. ¿Qué tal? Ah, gracias a todos. ¿Sí o no? Un, un gusto bailar con todas. No vamos a decir quién es, pero seguro ya se sonrojo. Sí. Gracias. Pero también le mandamos un abrazo. La verdad es que sí, Francisco baila súper bonito. Así me enseñaron. Le gusta mucho. Eh, así me aun a pesar de que al principio como que huía y luego volvía pero ya, tiene un pedacito de corazón sí. verde y ya les tocará en alguna presentación cuando esto vuelva a la normalidad ah. que ya de hecho ya tenemos invitaciones para ir a, a ah, dar ¿A clases y ah, exhibiciones ah, pero todavía le tenemos un poquito de miedo todavía nos queremos cuidar un poquito más para salir a este mundo masivo pero ya, ya es tiempo de regresar a bailar ¿eh? Fíjate, esto de, perdón ¿Ibas a decirlo? ¿verdad? No, no, ahorita. Adelante Esto de ciudades, ciudades caminables eh, es, es cuando tomó forma recién o, porque yo recuerdo que tú pues, ya tenías ese esa idea, me supongo, porque a nosotros nos conociste caminando la ciudad. Sí, Sí, de claro, hecho. Sí, Qué buena memoria, sí. maestro. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, caminando la sí, ciudad sí, sí, nos bien. vio. Y de hecho, eh, bueno, Francisco nos puedes explicar platicar eso, ¿no? Sí, fue, wow, qué buen recuerdo. ¿Hace cuántos años? ¡Dios! Y creo que fue 2011, 12, mm. tuvieron una presentación en el andador de Chapultepec, así, sí. ahí mero el centro y creo que, o sea, el mero centro de, de Chapultepec, en el andador hasta se pasaron a la calle, eso sí. no lo digas, <risa> ah, eso bueno, no, no prohibido. estaba prohibido, bueno, tomaron la calle, ah, las arterias, ah, genial, ahí, ahí lo tomaron y se veía genial, yo estaba este, arriba del andador, así que yo no sí, fui, estabas ahí este, <risa> ahí de, de, gritando. De gritando, sí. los pasos y sí. me acuerdo también de que este habían juntado como dos academias o algo así, como que era muchísima gente, Era la primera vez que veía una rueda uh -huh. y sí, era así de órale. Y también me interesó mucho porque veía que a todas las demás personas estaban igual viendo y así como que quién está gritando y, y qué rollo. Y no, ya viste, no sé, por ejemplo, ahí estaba Diego, súper chiquito. Chiquito, chiquito. Y, me viste, ¿Ya viste? y bailando a todas, así, Ajá, sí. rompiéndola ahí al señor. Sí. Y, este, y pues era esa como catarsis de la gente, ¿no? De que quería... Y yo me sentía igual, ¿no? Así como que yo nunca había podido ir, siempre me daba miedo en mil años, así de eso. Y, sí. Y de que así de, oh, si supiera hacer eso. <risa> wow, ¿no? Pero como buen libra, ya sabes hacer eso. Sí, ¿no? Lo investigué. Ah, sí. <risa> las busqué y ya. Wow. Sí. Dolió, sí, es, pero qué bien. ¿Te fijas como eh, es una manera de andar la ciudad y acercarte a otras personas? Sí. El, el generar esos roces... Este, impredecibles, ¿no? Y fugaces y momentáneos y, y muy ricos en el aspecto de que son impredecibles ¿no? el, el ir caminando y si va solo a encontrarte algo que te llama la atención O alguna pieza de mobiliario interesante o algo que genere alguna reacción ¿no? Puede ser algo intervenido o algo que estaba ahí o algo que tú encontraste O algo que a través de interactuar con él Genere roces con otras personas, ¿no? Exacto La banquita Este, el, el, algo para perros O cuestiones que generen esa Poder romper esa barrera de respeto Y de, oh, no me voy a meter en el espacio De, pues, gente que va caminando Si no me invitan y demás A, va mira, ya traemos perros, o estamos aquí sentados, o sí. ya mi perro, yo, tu perro, y pues Socializas. ya así como que, pues creo que tengo que saludarte, ¿no? Claro, <risa> así como, <risa> creo ellos son que lo, amigos, creo entonces... sería raro si no te saludo, entonces, Exacto. qué onda, hey. <risa> no, hey, Habrá bien. quien te conteste, habrá quien no, ¿no? Sí, Pero también. ya lo intentaste. Y, y ese tipo de roces, ¿no? Así como que... Sí. Que, que generan... Pues el, el que se conozcan las personas, el que estén interactuando de formas muy casuales uh -huh. y generan ese, esa, ese sentimiento de cercanía ¿no? y cotidianidad. Sí. Fíjate, ahí, ahí te va, dice, cuanto más caminable es una ciudad, mejores y más fuertes son los lazos que se generan en la comunidad. Uh -huh. Ejemplos, desde apoyar al pequeño comercio, porque ya pasaste y está la tiendita y te ¡ay, ah, me llevo el agua de una vez! ¿no? Okay. O, ¡ay, se me tojó un chicle! Llegas y le consumes. Hasta conseguir que los niños reafirmen sus relaciones sociales, por ejemplo, llegando a la escuela a pie. Uh -huh. ¿Qué pasa? De repente se forman y se forman las mamás en los carros para dejar, y digo las mamás porque normalmente es quien lleva a los niños a la escuela, Se forman y los niños se van bajando y se van directamente a su salón. Qué diferente si se encuentran en el camino, se van platicando, quizás son de grados distintos, pero van platicando, uh -huh. entre ellos se conocen, se buscan en el recreo, claro. en algún momento en que van a regresar a la escuela. Uh -huh. Entonces, es diferente. ¿Y qué pasa con las mamás? Hola, oh, mamá. quizá no sabes en el momento cómo se llama, pero te comienzas a saludar. Y esto es comunidad. Uh -huh. Te comienzas a cuidar entre claro. unos y otros. Oye, ¿por qué ya no, por qué no vendría hoy? Porque siempre nos encontramos a la misma hora y te comienzas a preocupar por las otras personas, ¿no? Entonces, creo yo, estoy segura, es una forma mucho más segura y eficiente de hacer sociedad. Fíjate, eso de caminar es una cosa. Yo así lo veo tan sencilla como el hecho de esa acción es recompone el tejido social. Sí, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el estar, pues, reafirmando las rutas, ¿no? Uh -huh. Y es, este, toparte con las mismas personas, vas inconscientemente notando los horarios, ¿no? Así uh -huh. como que a tal hora, pues, me encuentro a talas personas, o yo voy y ellos vienen. Hola, buenas vecinas, nomás, conoces a los señores que barren las cuadras en uh -huh. donde Ándale, se da todavía Dios ese rollo, ¿no? Y genera así como que, ah, eh, el buenos días, todo ese rollo. Y lo que decías Meche y del, el, y está comprobado, ¿no? O sea, tanto... El, el fenómeno que pasaba o que pasa en lugares donde todavía está en su cercanía caminable o cercana los servicios o lo que necesitan, por ejemplo, ir a la escuela cercano, pues conoces a la gente que vive por ahí. Si es, es, son personas que tienen que venir de un suburbio de otro lado, pues nunca las vas complicado. a conocer, ¿no? Uh -huh. Y esas personas también, pues si se la viven fuera de su casa todo el día y solo regresan en la noche, pues entre vecinos nunca se conocen, son el del bono, y de, ah, ya llegó, ya se fue, pero nunca, nunca es, ah, vecino, oye. tiene azúcar, <risa> <risa> ese rollo, no, ¿no? te la voy a poner más fácil, no conoces al vecino, pero ubicas el carro. Ah, claro, sí, como ¿no? Que, pues, ¿no? Ah, sí es el vecino, y pues nada más así como que, si es que, pues hay buena relación, ¿no? Sí, ya o si sea, te a, a mí enfrente, me ha pasado pelo. que de repente le, le preguntamos a alguien y oye, ¿y si saludas al vecino, le platicas? no, ¿Por qué nunca se ven? No. Uh -huh. o sea, y vives al otro lado. Claro. A nosotros nos ha pasado con la vecina del otro lado, que de repente yo hasta le mando mensajitos. Oye, hace como tres días que no nos vemos. ¿Estás bien? Uh -huh. Pero estamos acostumbrados a que sí hay esa interacción. Sí. Pero, bueno, ella no tiene carro y nosotros no movemos el carro. Será <risa> son, <risa> son por eso. como esos tipos de detonadores de, de relación, ¿no? O sea, así como que si son hijos y, y era o, por ejemplo tal vez el caso de hace tiempo ¿no? o sea tal vez ni yo lo viví no pero eso del, de andar con los de tu cuadra y, sí. y eran ah, con los sí. que jugabas y todo pues lo que dices caminaban juntos a la escuela regresaban y eran pues los que se cuidaban ¿no? en el barrio la misma entidad nuestra cuadra contra la de allá Ajá, y cuidado sí. que te pases igual luego ya escalaban sí, sí. algo peor y ya <risa> es otro fenómeno sí. pero el hecho de somos los de la cuadra y los papás también se conocen y también ubico a los papás de mis amigos y los respeto, ¿no? Así como que sí. sé que si me ven que estoy haciendo algo malo. Me van a ellos decir. Ellos tienen la autoridad moral de decir, eh, morro, me voy a decir sí. a su mamá. Así sí. Como, y ya, ya quedamos todos que nadie va a andar aventando piedras. ¿no? Sí, ¿no? sí. Y yo, entonces, pues, era el, bueno, me le cuadro todos y, pues, todos tenían, pues, varios papás, ¿no? Y así sí. como que ese, ese tejido, ese estar viendo de que, ah, oye, a ver, están este, pues, generaba otros tipos de interacciones, ¿no? Luego ya al cerrar la cuadra y hacer la fiesta, o, sí. o... pues, los diferentes festivales en lo... Por ejemplo, recuerdo muy, muy marcado cuando iba a la academia, desde las primeras veces, no recuerdo... Bueno, era previo, preparando como para la procesión de la Virgen y eso, uh -huh. que por allá cerraban algunas calles y estaban los danzantes... Sí, que ...practique, ¿no? Y que dices, órale, ¿qué, qué fenómeno tan interesante que es una identidad de las colonia, el barrio, o sea, así como sí. que súper arraigado, ¿no? ¿Y sí. quién lo organiza? ¿Y cómo se lo delegan? ¿Cómo juntan las agendas de todas estas personas? Exacto. Que siguen este pudiendo gravitar en una misma agenda donde sea el sí tengo tiempo para dedicarle la práctica de todo este tiempo a esto porque uh -huh. hay un, un un fin. un fin, sí, ¿no? un que Como cumplir. lo que hacen ustedes también, uh -huh. ¿no? Así como que van a programar un evento o bailar en una exhibición o algo y es la preparación y el generar así como que el equipo y todo ese rollo, ¿no? Así es como que son los mismos... Y fíjate que ahorita que mencionas eso eh, nos, nos pasa que, que a la academia agradecemos que viene gente desde muy lejos. Sí eh, te sorprendes. Eh, sí, eso. hoy en la mañana Beto me dijo te voy a llevar a, de donde viene una pareja, ¿no? Saludos a Beto y a Pastora si nos están escuchando. Entonces me dijo, más o menos de aquí, lejísimos, es el sí. Mercado Bola en okay. Zapopan. Sí, no, en toda la ciudad. Ajá, es wow. lejísimos. No dices, agradeces que haya gente que confíe y que quiere estar acá y como dices tú, que quiera coincidir, ¿no? Sí, y formar parte de eso. Claro, sí, es pero ¿qué pasa? Claro. O sea, sales de, de tu barrio, de lo que tú estás acostumbrado, uh -huh. y eh, te vas a allá donde hay otras costumbres, y aún así podemos coincidir, ¿no? podemos sentirnos parte de ambos uh -huh. y tratar de cuidar ambos y disfrutar lo que haya. Yo, por ejemplo, tenía mucho tiempo que no íbamos para allá al mercado. Bueno, yo, Beto, <risa> sí había ido. Uh -huh. eh, y está completamente diferente a como yo lo recordaba. Okay. Hasta fotos saqué. Ah, mira. Sin <risa> hasta después. fotos saqué. Sí ¿Sí? Dije, Ahí están wow. las <risa> es que me sorprendió. Sí. Pero fíjate qué importante Ajá. lo que tú nos estás diciendo, lo que te preguntó Beto. A veces tomamos las fotos y las guardamos. Ay, ¿Para qué las quiero? Un mes después o cuando limpias el ya, teléfono. Dónde quedó. ¿Para qué las quiero? Y las borras. Uh -huh. Qué importante saber... A ver, dinos, ¿qué tenemos que etiquetar? Para, para que estas fotos que nosotros tomemos sean parte de ustedes. Ah, le ponen ahí en etiquetar como si fuera una persona. Este... Y en búsqueda es ciudades caminables. Así como tal acuerdo. Así les va a salir. Aca ahorita lo voy a buscar. Sí. Y te digo si aparece o no. Ajá, ta tal mintiendo. vez hay un guión bajo entre las palabras... Porque pues creo que tiene que tener algo, pero de uh -huh. todos modos desde que le pone ciudades, este ya empieza a a aparecer. Es que fíjate que una, una, fotografía, de repente puede ser que alguien está del mercado bola, hubo una transformación del mercado, hicieron un centro cultural, uh -huh. y de repente alguien le puede ver y dices, oye, yo quiero conocer allí Claro. Sí. Y se va a trasladar hasta allá para ir a conocer. Claro, y, y el encontrar <risa> maneras de articular eso, ¿no? Y sí. el, el, que sea pues el traslado más eficiente, ¿no? Y el más lograble sí, de sí, va. Y el Sí, Ciudades sí, sí, sí, sí, Ah, así está, caminables. chicos. Busquenla así tal cual. Ciudades Caminables no tiene guión intermedio. Eh, el inicio de las dos palabras es con mayúscula. Regálenle un like, por favor, a la página. Igual se las vamos a Muchas compartir gracias. con nosotros. Y pues ya saben, etiquetar fotos. Uh -huh. ¿Puedo poner otra canción, maestro? Claro. Sí, porque la plática está buena, pero ya vi la hora Música. y entonces nos va a pasar lo de siempre, ¿no? Vamos a hacer un corte más de otro patrocinador y vamos a poner. Queremos que escuches esta canción muy atentamente Y todos los que nos están prestando sus oídos eh, Es tal cual como nos reflejamos en una ciudad Se llama Problemas de Ciudad La canta Nelson Díaz y La Constelación Para los que piensan Que la gran ciudad es un paraíso Yo me despierto muy de mañana, con trabajo abandono mi cama, me voy al baño casi dormido y descubro que el agua se ha ido, malhumorado, miro el espejo y me siento un poco más viejo, súbitamente me duele un diente, el dentista tiene nuevos clientes, se me atraganta el desayuno, si llego tarde problemas seguro, salgo a la calle miro la gente. Que camina muy rápidamente, a empeñones como el transporte, con sobrecupo del sur hacia el norte, y con el traje muy arrugado, me doy cuenta que voy detardado. De yo no sé qué pensar, ciudad, cada día es igual. Ciudad, yo no quiero seguir. la rutina y me pregunto si tengo salida llegando al centro bajo enseguida voy volando para la oficina está lloviendo suerte la mía un policía me para en la esquina él me pregunta cuál es la prisa Lo convenzo con una sonrisa Al fin y al cabo tarde he llegado Y el jefe está malhumorado Tiro mis penas a la basura Como siempre la cosa está dura Y me concentro en mis labores Mil dilemas y diez soluciones No tengo tiempo para el almuerzo Y me pregunto por qué tanto esfuerzo Año tras año sufriendo a diario Mucho trabajo y poco salario Problemas, problemas aquí, mis problemas, problemas allá, ciudad, no se cierra el telón, continúa de la de función de ciudad, y comienzo a dudar ciudad, si continuar, más cuando pienso en el sustento, me salen fuerza de donde no tengo. Siete y media no he terminado, el trabajo está muy atrasado, lo dejo todo para mañana y me olvido del fin de semana, salgo a la calle, tomo el transporte, con sobrecupo del norte al sureste, alguien se baja, pillo el asiento, y me tumbo en el medio muerto, y con el ruido de las bocinas, llego a casa desde la oficina, pero me esperan nuevos problemas. El menor va muy mal en la escuela No tengo ganas de reprenderlo Mi mujer dice, debes hacerlo Y discutiendo sobre el dilema En el horno se quema la cena rutina y me pregunto si tengo salida. Problema mis problemas problema aquí, mis problemas problema allá. Ciudad, hasta cierra el telón. Continúa la función ciudad, y comienzo a lutar sin continuar, más cuando pienso en el sustento, me salen fuerzas de donde no tengo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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal? ¿Problemas o no en la ciudad? Sí, sí. Tal pues cual, ¿no? Cualquier ciudad del mundo. Qué buen retrato, claro. O sea, oye, pero a mí me encantó que convenció al policía con una sonrisa. Hay que intentarlo. Oye, y, y luego de que dices así, como que, ah, puedes entender de... En, en países, este, no sé, europeos o anglosajones y eso, donde tal vez si gente que sí sabe bailar o aprecia este rollo y de que escucha y dice así como que, sí, eso es Latinoamérica, ¿no? Exacto, que, sí. sí que, o sea, nosotros pues igual y lo podemos percibir o entender, ¿no? Pero así como que alguien que, que ve el mundo súper diferente dice, wow, qué aventura. <risa> <Sí>. <risa> ¿No? Oye, yo me encontré una... No una definición tal cual, pero dice ciudades caminables. Su diseño urbano está orientado a promover el buen flujo peatonal. Calles y avenidas que permiten el flujo tanto de bicicletas como de automóviles o motos. Y son construcciones de uso mixto. Y otro tipo de equipamiento, como es el caso de parques y lugares recreativos. También debe de haber un transporte eficiente. Sí. Como cuánto nos... Llevaremos En llegar a ser algo así Como qué tanto nos faltará Pues ahí va, o sea Mucho es este, cultural ¿No? 100%, uh -huh. o sea, así como que Sí hay, es interesante Que sí ha cobrado mucho interés Por parte de autoridades A todos los niveles, el voltear a ver El asunto de ciclovías Y, sí, y intervenir, y así sí. como que dices Bueno, sí, ha habido, sí han ido dejando huella En ir, este Haciendo más angostas las calles Que al final de cuentas el carril por estándar que rige todo el mundo es el de las carreteras americanas que dan espacio para un tanque eh. ¿no? así como que si sí las puedes poner a dieta para que sigan circulando bien vehículos y te da un espacio para dar este ampliar la banqueta hacer una ciclovía y hasta poner el árbol como pues, se puede ver que ha habido sí. mejoras ¿no? además sí. de que un elemento importantísimo y así como regla ¿no? de eh, conforme vas disminuyendo la velocidad a la que circulan cualquier tipo de vehículo uh -huh. generas o sea exponencialmente el, el incremento de tránsito peatonal ¿no? O sea, como que psicológicamente genera menos estrés, el que estén pasando más lento ¿no? sí. puedes andar en bicicleta uh -huh. o sea hace una colisión el, una diferencia de 10 kilómetros por hora o 15 uh -huh. de una colisión a 55 a, una, no, a claro, 35, una o, el, o el tiempo de poder reaccionar Pues es el, el que te levantes si y nada más te sobes, ¿no? A, sí. a que pues, que ya sabe no, qué te pasa, levantes, ¿no? ¿no? Entonces es así como que esa tendencia vista de forma mundial o en nuestra ciudad, pues sí, es una conciencia que genera, si todo lo que baje, la velocidad ayuda, ¿no? No tanto topes, sino carriles más angostos, cosas, o sea, hasta poner árboles a las esquinas de las calles uh -huh. genera una percepción de la velocidad a la que vas. Sí, bajar. Y te hace bajarlo, ¿no? O es sea, así claro. como que son muchos elementos que bien dirigidos, sí. pues en política pública beneficia sí. para todos, ¿no? Nada más es que quieran hacerlo, pues, correcto. Ah, ah, ahí te va. A mí, ahorita mencionaste una palabra muy, muy importante que es la conciencia. ¿Qué pasa? Aquí en el centro, que nosotros sí es una, una parte donde circulamos, de repente te encuentras, ya redujeron las, el tamaño de la calle. Ya pusieron los árboles y esta parte de los fantasmas en las esquinas. Sí. Pero aún así te sigues encontrando a media calle que hay autos subidos. Okay, Está es la mitad del auto sí. abajo, la mitad arriba de la banqueta, porque quieren llegar en el auto hasta el negocio al que van. Sí. Entonces creo yo que, que lo que más nos falta es la conciencia, ¿no? Sí. En algún momento te bajas del carro. Y okay. en algún momento te va a molestar quizá eso. Sí. Pero cuando Nos estamos tardando de repente, ¿no? Sí. sí no tuve todo, por favor. si sí, ha intervenciones. Ahorita estoy recordando una que me gustó mucho recién. No sé si ya la miraste en Reforma. Ah, sí. Entre... siendo en, en, en Ramos Millán y Clemente Orozco. Ahí a la vuelta de donde esa estaba... Está preciosa esa intervención. Una horrera hace sí. años. Ajá. Millán. Okay. es reforma sí, entre sí, sí. Ramos Millán y Clemente Orozco okay. era una pues ahí era un tiradero de basura era una banqueta así, chiquititita donde okay. te daba miedo pasar porque había un señor que vivía en su auto años, okay. él duró años viviendo en el ahí. auto pero sí. así con, lleno de basura ah, claro. Ajá, y de repente afuera también tenía basura la gente normalmente mejor se bajaba o se cruzaba sí, la calle la para vuelta, poder vámonos. seguir caminando Sí. y eh, Hace, que será? Unos seis meses, sí. más o menos, que terminaron De verdad, Ahora, la banqueta Es amplia okay. Pusieron hasta banquitas Bancas, árboles, qué chido sí. oh, eh, yeah. Muchas plantas de lavanda Qué buena recuperación. Sí, ¿no? la verdad sí, yo lo, hoy que pasamos le decía Beto ay, ojalá que los vecinos de aquí no se vayan a esperar hasta que llueva, que sí. les echen agüita. <risa> claro, así que les pasen el instructivo porque así, ah, qué chido qué bonito quedó ahí el parque pues sí, cuídalo güey. Sí, que... es que es en serio. <risa> ah, Recuperalo. el otro que te gusta mucho eh, ay, donde pasamos y que, que intervinieron la calle así a, a, de plano a la mitad no me acuerdo las eh, fotos. Cuando sí, ahorita, sí, sí. No sé van si a ahorita, ahorita. Lo suben de pero eh, es un barrio popular de aquí, de, ah, sí, de la cremería, no, uh, está precioso ahí, sí, sí, ahorita sí. a ver si sí. se, se acuerda de la ubicación exacta, sí. pero de verdad también les dejaron un espacio, es pequeño, ni siquiera es tan grande, es okay. pequeño, pero les pusieron árboles, bancas, alumbramiento, muy bonito columpios ajá parece ser que yeah. ahí los los eh, vecinos sí lo están cuidando qué interesante y ver así platican. como qué, qué es lo que hace que tenga éxito en cuáles lugares sin cuáles no y pues para ver así como que pues, tal vez es participación vecinal ¿no? sí, y qué faltó ahí o tal vez mucho No le pensaron ponen bang, este, columpios donde no hay ni un niño, ¿no? ah, sí. ¿Quién se va a subir, Aquí hay puro viejito, ¿no? Ah, Pero no, qué chido que salieron. me voy a echar una vuelta y también tómenle foto. sí, sí. Yo sí. creo que de lo que comentabas de, de que, por ejemplo, en el centro se recortaron calles y, y son varias ópticas, ¿no? Que todas tienen su derecho hasta cierto punto, ¿no? Así uh -huh. como que yo sí podría entender así como que el contraargumento de esa persona que dice, pues es que yo antes siempre llegaba y me podía uh -huh. estacionar, sí. y pues ¿y a dónde me voy a parar, ¿no? Y el comercio también así como que, oh, yo vivo de tener estacionamiento y ahora de repente ya, quién no. va a caer, ¿no? Entonces, pues sí es así como que sí son necesidades contrapuestas que deben de ir de, ok, sí, un poco más de conciencia de quién va a llegar, de saber de que, ok, puedo estacionarme en un... Estacionamiento público que haya por aquí Cerca. Que siempre hay, ¿no? O si no hay por la zona Pues es la parte que debe de prever Hasta cierto punto la autoridad, ¿no? Así como que A ver, o el El, el difundir bien de, a ver A cinco minutos hay lugar uh -huh. Y pues también poner, a, tal vez Faltan otras formas De guiar cuál es del flujo, ¿no? Así como que, a ver, aquí está el estacionamiento y lo hago muy visible o, o que la gente que va manejando sepa que hay un estacionamiento a dos cuadras para que ni tengan que preocuparse de dónde queda, que si le cristalean, que si no sí, ya se ya estaciona sí. y sabe que también saliendo pues hay una buena vía alumbrada, ¿no? al sí, que lo conecta segura. al área comercial y pues tal vez ese corredor y le quisiéramos poner a toda el área, ¿no? pero si empiezas por el corredor Pues ya mínimo estás así tranquila. como que poniéndole ganas, ¿no? Así como, sí. ver, incluso hasta decirle a los mismos negocios, ¿no? A los dueños de los negocios, oye, te voy a quitar de aquí, pero te estoy poniendo este, o, o hay un particular, ¿no? No tiene que ser de, la, de las autoridades. Infórmale a tu gente que puede seguir viniendo y que aquí está y mira de una manera segura, ¿no? Sí, y a los que sí si se pasan de vivales, pues pasen de movilidad y ahí les ponga la infracción, ¿no? Así sí, como sí. que cuando no tienes, cuando no pusiste el... El parquímetro y uh -huh. llegan y pelas, ¿no? Sí. Está bien, o así como están parando ahorita, por si no traes la placa de adelante. Ya ah, no. sí. son 13 mil pesos. Ah, sí. no, hoy nos tocó ver. Cooperar, eh, me acordé oh, ahorita, shit. hoy nos tocó ver que estaban haciendo eso, estaban eh, levantando están todos durísimo, los carros ¿no? y se los llevaron a todos. Y me acordé, estaba intentando un señor convencer con una sonrisa al policía. <risa> <risa> ¿Cómo ves? No? Así de... Ajá, pero el, el oficial estaba muy en su papel de que. Qué pena, ¿no? Estabas estacionado en un lugar indebido, entonces. No. Fíjate, antes de que yo quisiera comentar antes de que se termine se nos termine el tiempo, porque nos queda poco. Eh, cuando Francisco nos conoció, nosotros teníamos la siempre hemos tratado de salir, y tomar la calle, no intervenir los espacios públicos. Uh -huh. Y este ahorita tenemos la intención de volver volver a la génesis. Y este, ya ves que hay una frase muy común que a platicar al parque, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer es a bailar al parque okay. Y hablando de las vías de comunicación, aquí en el Parque del Refugio eh, Nosotros nos dimos a la tarea de hacer como siempre la logística y observar los espacios Entonces es un, es un lugar céntrico que tiene medios de transporte eficientes uh -huh. Porque tiene la ciclovía, sí. tiene los puertos de las bicicletas públicas Ajá. Y tiene el tren, dijeron, sí, ¿no? Sí, ahí enfrente. Entonces la visto. intención es, eh, ahorita estamos apenas con los con los inicios, no hemos hecho publicidad ni nada para no sal, que no se nos salga de control. Uh -huh. Entonces estamos con la génesis de poquitas parejas, pero poco a poco queremos volver a retomar esa vena de, de salir a tomar la calle, ¿no? Qué chido, sí, ese parque también está bien padre, ¿no? Sí. Así como Lo dejaron el, muy bien eh, sí, y le dieron gusto... A los de fútbol, a los sí. de básquetbol, a los de patinetas, sí, sí, sí. a los de los juegos infantiles. La verdad es que lo dejaron, hasta para los que van a platicar, se los dejaron también. Sí, que se gusto. revivan mucho. Ese parque me llevaban de chiquito así a los avioncitos y a sí, los sí. carritos. ¿En serio? Y luego también. A mí también. Ahí de que, o oh bueno, de... Se ponen la venta de luces de Navidad y todo Uy, ese rollo sí. a los que reubicaron de, de acá del centro. Lo sí, pusieron acá. Pero pues... se pone bien y así como que sí. es pues, súper festivo el asunto y, pues, y la intención es, un en, un es que hacer esa intervención y la vamos a hacer a, los martes mm. a los 8.30 de la noche de 8.30 a 10 de la noche y este pues vamos a, a darle no Qué chido, a sí, con ahí. la intención de, de que hecho, todos alcancen a, ahorita a terminando a... aquí la, la, la transmisión nos vamos a ir a, al lugar Y a no, darle. Primero llegamos a alimentos veganos, sí, sí, ah, a dejar, postres, a dejar los brownies y, y de ahí nos vamos para allá. Maestro, hay un patrocinador que no le trajimos su spot todavía y te va a reclamar si no lo mencionamos. Ah, eh, primero Café y Luego Existo. Sí, es un café por el sur de la ciudad, en las confluencias de la calle López de Legaspi e Isla Trinidad. Sí. Afortunadamente estuve platicando hoy con el dueño, que es mi hermano, Y, y este, a pesar de la pandemia, este, al está, les está yendo bien. Y este a mí lo que me, se me hace plausible de él es que ha aguantado vara y no, no ha despedido a nadie. O sea, tiene a los empleados. Sí, y él decía, mira, sí. en lo más fuerte, ya con que saliera para los sueldos, me daba. Y eso es plausible. Es decir, O sea, yo aquí estoy sí, invirtiéndole bro. tiempo y todo y yo no estoy ganando nada. Sí. Pero no puedo dejar sin trabajo a los muchachos. Claro. claro. Sí, y para cuando se vaya reactivando el asunto, pues ya es, es como que matar el impulso que traes para luego re reiniciar, pues... Está difícil. Mantiene, De hecho, ¿no? eh, estaría bien que un día fueras, Francisco, sí, ese café te va a sí, gustar sí, sí. porque tú estás sentado y estás viendo pasar los coches. Ya, y pasarlas vaya. a las personas. Sí. Ahí a las personas caminan. Oye, atractivo. y pues este es el mm. mismo caso del señor Sergio que sí. Estamos aquí en, en la librería. Eh, él también ha estado aguantando. También tiene aquí a sus chicos trabajando. Eh, pidiendo que esto se solucione pronto, pues para no perder, ¿no? Y, y que el negocio siga y seguir haciendo lo que a él le gusta. Entonces, nos tiene trabajando, yo creo que vamos bien. ¿Cómo dice? Cuatro años de fracaso nos respaldan. Nos respaldan. No, muchísimas gracias a él también. Y ahorita vamos a ver con Francisco si regresa. Ya estando aquí, pues igual y regresa la bien. siguiente semana. Ya con agendaremos gusto. con él, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Joven por haber estado por aquí. Gracias por tener a todos estos fans aquí pendientes de tu voz. No, gracias a ustedes por, por todo, por todas las clases, y sí. Todo lo que les he aprendido en todo. Y recuerden, gracias. chicos, hay que entrar a Facebook y buscar Ciudades claro, caminables. caminables. Le damos like, estamos pendientes. Y cada vez que tengamos una foto muy padre de nuestra ciudad, que también podría ser una cosa que no me guste tanto, ¿no? ¿Como una forma de denunciar podría ser pues, o no? O nomás lo bonito. Pues, o sea, ¿qué pudiera ser? Creo que como que englobar contenido de lo que para ellos es la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, okay. si son cosas así como de que quiero que arreglen esto, pues ah, va a no. ser más. No, yo no, sé, no, que, no. O sea, no, sé que no directamente, sí. o a menos que fuera algo así como de, ah, hay que, estaría bien arreglar este... Esta pedazo de banqueta que no es de nadie y nada más está este, invadida ahí por basura, ¿no? Sí. Y pues algo... O sea, algo haremos. Al final de cuentas estaría padre, pues el que pueda ser así como que, órale, ya lo viste y ¿qué propones? Exacto. Tú pasas por ahí, ¿qué sí. sería lo más adecuado? Porque pues yo tal vez no sé qué, qué resuelve tu problema. No, y no le pases el problema a ciudades caminables, ¿no? <risa> no sí, pero, no, no, no. No, bueno, el, el, el chiste es así como el, el, el ir aprendiendo viendo qué le interesan a las personas y cómo claro. ven la ciudad y qué es su percepción de la identidad de una ciudad, ¿no? Así como que, ¿qué caracteriza a Guadalajara, ¿no? Así como que es una ciudad jardín. En algunas partes es muy caminable, algunos lugares tienen trazos urbanos súper interesantes y luego hay otras partes donde se ve de que ya se empezó a descarrilar el sí. asunto y y, vaya que sí. y peló, ¿no? Pero pues todo está ahí siempre en juego, ¿no? Y es sí. la ciudad con los problemas de ciudad de todos los días y el que no se vaya perdiendo, pues, no sé, ¿no? así como que el, el, el problema, ¿no? Así como que los suburbios y, y el crecimiento horizontal, lejano. Así ¿Sabes como es que qué? que eso mata la Yo ciudad. creo que sí nos vamos a ver la sí. siguiente semana, porque la verdad es que la plática está muy <risa> okay. buena y ya salieron nuevos temas. Ah, genial. Gracias por hoy, gracias, gracias a los que nos prestaron sus oídos y nos escuchamos el siguiente martes. Gracias.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 33 36 71 2030 recuerda consume local.